Todos estamos seriamente sentados frente a frente, no sé quién tendrá razón Somos hombres enfrentados y de su amor estamos esperando la elección Hasta impaciencia debemos reprimir. Uno de los dos ha de perder. Uno de los dos ha de perder. Adiós, amigo, sufriremos uno de los dos. un carato. si soy tan le decías al saber que a mí me dio su amor y su alegría, aunque yo no sabía que fue a mí mi religión. Jugaste con el fuego, haciendo bien tu fuego, muy pronto se sabrá quién es el que se tiene que marchar. Yeah